...Héctor Horacio Marcelino... ...tuvimos Buenos Aires... Eh, ...con todo el glamour de Buenos Aires... ...el gálvez con el Río Platense... ...la vuelta al triunfo de un Torino... ...en el automovilismo argentino... ...bueno, mucho para hablar, pero... ...el TC... ...era muy esperado en esta carrera... ...Jorge Bianchi, vos lo bueno, viviste... ...tenemos los 12... ...Paliza de los Ford... ...en Paraná, y me gustaría... Eh, ...en este editorial un poquito... ...comenzar redondeando... ¿Qué pasó? ¿Por qué Porque ese poquito que supuestamente le habían dado... ...con los 100 centímetros cúbicos y los los kilos que le dieron a los Ford... ...terminó siendo, bueno, todo para el óvalo el fin de semana? Hay varias lecturas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Eh, la primera declaración fue de Laborito. Vaya si tiene experiencia, ¿no? Multicampeón del turismo de carretera preparando motores de competición. Dijo, con este reglamento... Los Fores son imbatibles Primera versión Para tener en cuenta Los Fores dominaron en Paraná En el Autódromo de Buenos Aires Habían dominado los Chevrolet Otra frase del ingeniero Solga Este reglamento No se toca Hasta que termine la temporada 2012 ¿Por qué? Y porque Rossi está a medio segundo Y tiene 80 kilos de lastre ...porque el ganador Ponce León... ...ahora Bajunín con 30 kilos de lastre... ...claro, hay que ver... ...los 100 centímetros cúbicos... ...si realmente van a estar todos... ...como para decir, bueno, tengo todo en orden... ...he trabajado para tener más potencia... ...se sigue especulando... ...en el turismo de carretera... ...Diego Ventín... ...estaba en el podio... ...Diego Ventín salió cuarto... ...Diego Ventín está pensando más... ...en la especulación de no cargar kilos que lograr estar en un podio del turismo de carretera. Lógicamente que le apunta al campeonato con un auto nuevo, ¿no? ¿Y Matías Rossi? ¿No levantó Matías Rossi? Matías Rossi no levantó. Matías Rossi es criticado por sus compañeros de Gerolet porque dice que aceleró con todo, que no hizo la plancha para que realmente marque una diferencia Ford como la que marcó en Paraná. Todo esto y mucho más eh, tenemos que desarrollar en estos 60 minutos a todo automobolismo en la escudería por la redonda pero el último signo de interrogación yo diría que son dos son dos escenarios dentro de las cinco carreras donde se van a desarrollar la copa de oro hay dos que están en duda uno después te lo cuento Repuestos Los Primos, Renault, Volkswagen, Ford y Chevrolet, repuestos Los Primos en 122 entre 62 y 63. Fábrica de Sándwiches Ricardo tiene los mejores sándwiches de la ciudad. En Caminos General Belgrano, esquina 15 también, en 66 entre 137 y 138 y en Tolosa en 520 entre 11 y 12. dominador de los óvalos en el autódromo de Paraná, ganó Ponce de León en el TC. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Maderera El Terreno, en avenida 25, entre 512 y 513, teléfono 484-6741. En la Catedral de automovilismo ganó un torino el de Luis Prato. Chacinados de bragados, alamés de carolla, chorizos de los toldos, productos de tandil. Todo esto tenés que probar la mejor picada platense en la estancia, en la esquina de 50 y 22. Gran variedad de quesos ahumados. Llámalo a Fernando al 15 459 2479. En el Mouras de la Plata se disputó la octava fecha del TC Platense, ganó el titán de Bursaco, el Tano Héctor Horacio Marcelino GNC Móvil Gas, Obleas y pruebas hidráulicas en el día equipos de quinta generación con 10 años de experiencia, la mejor tecnología en inyección electrónica GNC Móvil Gas, venga y vean nuestras promociones, avenida 13 y 527. Que se pista en Paraná ganó Mangón y se metió dentro de la Copa de Plata, Bonel ...obtuvo el campeonato regular... ...también tenemos los 12 de esta Copa de Plata... ...Juguetería Los Ángeles... ...juegos didácticos... ...artículos de librería, peluches... ...autos y motos a batería, agua pedal, ...Juguetería Los Ángeles... ...en Diagonal 73, esquina 64... ...con lugar para estacionar... ...domingos y mediodía está abierto... ...el tercer río platense volvió al autónomo de Buenos Aires... ...después de 7 años... ...en este caso... Presentó 26 máquinas. AFA Motors Digital Car Service. Atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados. En Beristo, en calle 13, entre 154 y 155. Teléfono 461-3482. En la Fórmula 4 Nueva Generación no tuvieron suerte los flatenses. ¿Probaste los sacramentos de panificadora Timosi? Pedilos en tu supermercado o al almacenero. Panificadoras Timosi, especialistas en el tema. En Avenida 44 esquina 165 y en el cartódromo argentino de Buenos Aires la tercera fecha del campeonato argentino de karting sin suerte para Nicolás Moscardini. gomería Juan o Juan en venta de neumáticos alineación y balanceo llantas amortiguación y frenos gomería Juano Juan en avenida 32 entre 13 y 14 es un nuevo local en 122 entre 43 y 43 bis estás en la escudería <risa> estás en en La Redonda 100.3 Walter, líder en venta de autopartes Para suspensión, freno y embrague De vehículos nacionales e importados 4x4, competición GMC, Tuning, línea pesada Delivery sí. permanente en la ciudad de La Plata Y alrededores Walter, 44 entre 21 y 22 20 de experiencia Para nuestra historia, historia. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en un inventario, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit. En Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata. De Timberland, Beryl y Gas Papi. En horario corrido, hasta las 20.30 horas. Todas las tarjetas en seis pagos de si interés. Sube de centro Polpocillo. Cambio de aceites y filtros. Línea completa de originales cosméticas de la automotriz. Visita Polpocillo. Atendidos por su dueño. Camino General Belgrano y 505. Justo al frente de la IPS. Teléfono 484-0255. ¿Cómo le va, Indio? Primera pregunta. Me gustaría que nos cuente eh, sobre el tema de las gomas, cómo viene todo. ¿Se va a poner un poquito estricto? Eh, un poquito no, de estricto al máximo porque está el como está tienen que definir este, todos con las mismas condiciones así que son dos gomas nuevas por carrera y las dos usadas deben ser las que han participado en las siete fechas de preguntas he sabido que no es su categoría sino en muchas categorías, la picardía está al orden del día, usted habla con el tema de que están selladas, sí o sí la va a poder controlar, y si no tienen el sello no la tomo válida la goma Dani, el que no tiene la, el, el número ah bueno Y uno a veces demasiado permisivo, entonces cuando usted se pone permisivo, para ahí lo juntas con la mano y le agarra el codo. Ahí está, Carlos Alberto Diz móvil gas obblega y prima hidráulica en el día inyección electrónica de última generación móvil gas en 13 y 527 teléfono 482 9503 martín chef comidas para llevar 10 años atendidos por sus dueños se deliveryría el 489 21 21 martín chef en 54 entre 10 y 11 el automovilismo verdad está en la redonda la escudería mucho más que automovilismo bien 16 horas 13 minutos tenemos los 12 del playoff comienzan en junín los presentamos Lore estudio mecánica en la plata con títulos oficiales el centro de formación profesional dardo rocha en plaza rocha número 22 teléfono 489 5 72 rossi y ...Gabriel Ponce de León... ...Girolami... ...estos tres ya ganaron... ...Ortelli que no ganó... ...Ledesma que ganó... ...Gialombardo no lo ganó... ...en el turismo de carretera este año... ...Alo ganó... ...Castellano no ganó... ...De Benedetti ganó... ...Fontana ganó... ...Aventini y Canapino no ganaron... ...estos son los 12... ...para la Copa de Oro... ...del turismo de carretera... ...Los Ford marcaron la diferencia... Tanto en entrenamientos, en la clasificación, como en la competencia. Me da la impresión que en Junín, en la cancha, se ven los pingos. ¿Por qué? Y porque hay muchos de Cirulé que están en la Copa de Oro. Rossi es uno. Ortelli es el otro. Ledesma más el otro. Mirá qué, qué apellido estoy nombrando. Aló. Y después está Canapino. Que arañando, arañando, se metió último dentro de los doce. Castellano está desorientado con el 2. Y es el único que está dentro de la Copa de Oro. Y evidentemente que el Torino de Fontana... ...falta desarrollo, falta mejorar... ...y evidentemente que la marca del Torino... ...con Roberto Fontana está dentro de los 12... ...pero yo no le veo posibilidades. Así está planteado los 12 de la Copa de Oro. Comienza en Junín. Pero vamos a escuchar a Lorena, a Daniel... ...y te voy a dar el tema del calendario. Signos de interrogación por 2... En las últimas cinco que restan. Antes antes de, de Lorena, estamos analizando los que están ahí. El Bebu Girolami está dentro de los 12 Ah, el otro Torino. Es el, y es un Torino que potencialmente puede llegar a mojar. Si sí, las cosas mejoran, porque él lo dijo cuando llegó Kulovic al equipo. No me gusta compartir y no lo dijo por Kulovic. Lo que no quería era compartir motorista. Bueno, no lo está compartiendo, porque Kulovic tiene otro motorista. Me parece que no. Oculovic parece... tiene otro motorista Ah bueno, bueno, bueno Bueno, el tema era que Que, que, que el Bebujiro Él quería exclusividad en el tema de los motores La tiene bueno. El Bebujiro con el Mackin Tiene exclusividad con las plantas impulsoras del Torino Martín Chef, comidas para llevar 10 años, atendidos por sus dueños se Delivery al 489-2121 Martín Chef, exquisites en 54, entre 10 y 11, Sacaboyos Granma, ofrece nuevos servicios Lubricentro, venta y colocación de escapes, precios promocionales Cambio de aceite y filtro, Sacaboyos Granma, 32, entre 12 y 13, teléfono 423 0881 Bulonera Catedral, tiene el surtido más completo en máquinas eléctricas Encontrá Maquita Bosch, Metabo, Bulonera Catedral, 55, esquina 15, teléfono 483-1971. A ver, las dos primeras fechas, Daniel y audiencia, son las siguientes. 16 de septiembre, Junín. No hay ningún tipo de inconveniente con el autódromo. 7 de octubre, San Luis. Tampoco hay inconveniente con el autódromo. No, para nada. 28 de octubre... Buenos Aires El Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires Dijo Diego Ventín Allí no se puede correr más Y doy fe porque estuvo el fin de semana Es el hijo del presidente Aparte de ser el hijo del presidente eh, La compulsa con toda la gente del turismo de carretera Dice que Buenos Aires es un desastre sí, Que sí. es un peligro estar compitiendo En el circuito número 12 De Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires Abandono total en el autódromo de Buenos Aires Bien O sea que está el signo de interrogación El 11 de noviembre Se inaugura la Pampa. Y la Pampa está listo. Pero a raíz de las lluvias y las inundaciones, tienen que realizar un drenaje muy pero muy importante para desagotar el agua que realmente está complicando la infraestructura de trabajo del autódromo pampeano. Es el 11 de noviembre. El 2 de diciembre la Plata tampoco hay problemas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. O sea, ¿sabés qué autódromo sonó? Sur de la República Argentina. Río Gallegos, ¿Mm? puede ser Río Gallegos en lugar de Buenos Aires o en lugar de La Pampa, así están planteadas las cosas, faltaría un autódromo si es que Buenos Aires y La Pampa no van, pero bueno, la gente de la CTC ahí en Bogotá 166 ya debe estar analizando de cómo se va a desarrollar la copa de oro del turismo de carretera. Ruggeri, fábrica de ladrillos comunes, se venta de materiales de construcción, los mejores precios. Llame y compare pedidos al 425-1740 o al 489-6304. Liderar, Compañía General de Seguros. Ahora en citybel en 473 bis, entre 22 y Caminos General Belgrano. Todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Liderar, 15572-9419. Vaya a lo seguro, vaya a liderar. Bueno, el fin de semana estuvimos en el Mouras de la Plata. Había varias categorías, los FIAS 600 Lanús. Los FIA 600 like eh, el TC Platense, había mucho eh, realmente en el autónomo Roberto Mauras de La Plata. Pero estamos hablando del turismo carretera y tenemos en contacto un piloto que hizo un gran trabajo el fin de semana. Faltó poco para la victoria, Jorge Mauro Llanombardo, y lo podés saludar. Hola Rana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Estoy muy bien. Contento, ¿no? Porque evidentemente eh, han desarrollado un trabajo espectacular en Paraná, que si bien es cierto, la historia dice que hay una una ventajita con respecto a los Ford allí en el autódromo de Paraná, bueno, con el reglamento se se potenció todo, ¿no? Sí, anduve muy bien durante el fin semana, aprovechando el buen funcionamiento que tenemos nosotros en Paraná y particularmente el cambio de de semana. Sí. Eh, Muy contento por, por cómo se ha el fin de semana. Bien. ¿Por qué gana Gabriel Ponce de León? Vos estabas en la punta. Eh, Gabriel gana ¿no? o sea, eh, con eh, para él. Con... No, yo hice una carrera inteligente, pero no me lo sacaron muchas... Muchos mismos o sea, de cómo el fin de semana y en las últimas cinco vueltas se sintió. Eh, se si hubiera habido un pescado, otra vez, es la historia, creo que yo tenía un auto mejor que el de Gabriel. Pero bueno, eh, la... Creo que se decidió que tenía que ser así y bueno, en algún momento se dará la victoria para mí. ¿no? Se decidió que tenía que ser así y ¿quién lo decidió? No, el destino, ¿no? Digo, eh, eh, se decidió que tenía que ser así eh, porque se dio la carrera, ¿no? No de que alguien la sí, ¿no? Mauro, te saludo. Buenas tardes. La semana pasada hablábamos con Hugo Cuervo. Nos decía que de a poquito se va insertando, a pesar que nunca estuvo lejos pero es distinto tenerlo a acuerdo en la pista no Sí, en realidad creo que no tiene que ver mucho con el, con el resultado que tuvimos esta esta carrera eh, hubo acaba de llegar no se puede evaluar o sea eso es para, para para de la boca para afuera no porque no puede haber ningún cambio grande eh, con la llegada de la persona eh, Eh, durante una carrera, o sea, el, el cambio sí se puede llegar a ver durante eh, el, el transcurso de la Copa de Oro, las mejoras que puede llegar a producir Cuervo dentro de la estructura, pero la realidad es que, digamos, gracias a Dios eh, se, se, se dio todo rodando, no creo que se haya sido eh, producto de, de que hubo haya volido a la pista, U haya volido al, al equipo, sino que, bueno, se dio todo muy bien. Obviamente que siempre... Eh, Ayuda, pero pero bueno, creo que esta vez lo ayudó un poco el reglamento para que vuelva actualmente, ¿no? Mauro, buenas tardes, te saludo. Y yo te ponía como candidato antes del fin de semana porque había estado en La Plata el miércoles en las pruebas y ya se, se, se veía venir un, un buen trabajo, ¿no? Un buen resultado. Sí, anduve muy bien en La Plata, salvo el despiste que tuve sobre el final que eh, la verdad que complicó todo todo el funcionamiento de lo que iba a ser el fin de semana porque... Llegué muy justo para nada con algunos problemas que me cayeron ese despiste eh, inundando el auto de agua. Y bueno, después eh se revirtió, no, tenía un auto potencialmente ganador. Tuve un fin de semana muy bueno en la pista que más me gusta de la temporada y gracias a Dios, Paraná a mí no deja de tratarme bien, no no fue la excepción a esta carrera. Eh 7 años que corro en Paraná, los 7 nunca me baja el apoyo, así que espero que siga Sí, Bien, ¿te gusta el autódromo de Paraná? ¿El autódromo de La Plata también te gusta? Sí, sí, también me gusta. Me gusta el autódromo de La Plata, bastante. Eh, he ganado muchos campeonatos ahí, así que eh, me encanta ¿Y el domingo qué vas a hacer con Turismo Nacional en La Plata? y ojalá que pueda repetir lo que he repetido en el TC Mógras, ¿no? Sí, Historias contundente Bueno, Maurito, nos vemos el próximo fin de semana en el Roberto Mógras de La Plata. Gracias por atendernos y que se te logren todos tus deseos en esta terminación de la temporada 2012. Dale, dale, dale. Te mando un beso grande y ojalá así sea. El testimonio de Mauro Yalombardo. Mecánica folsini todas las marcas, nacionales e importados, suspensión y tren delantero. Mecánica Folcini en 13, entre 71 y 72, teléfono 4517110. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 423-3185, llama a Remises Futuro, anota 423-3185, Remises Futuro. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Boulonera Baldoni lo tiene, maquinaria y herramientas. Boulonera, Valdón y Tuercas Especiales en la avenida 44 entre 160 y 161, teléfono 470-6186 Bueno, hoy estamos escuchando al polaco Geneche y no es por, no es casualidad eh. hoy es un aniversario, falleció el 27 de agosto del 94 el cantante argentino eh, y muy recordado por todos a los que nos gusta el tango, Jorge Exactamente, y hoy también es el día de la radio sí, la radiodifusión ...en la República Argentina... ...precisamente en un Radio Argentina... ...todo comenzó... ...y bueno, tantos años... ...mil y pico ...pero la radio es vigente... ...y hoy es el día... ...de lo que tanto trabajamos nosotros... ...tanto queremos a través de este micrófono... ...es así... ...y volviendo al polaco Goyeneche... ...un hombre que hizo de todo en la vida... ...trabajó de colectivero... ...taxista, mecánico... ...un poco de todo... Y se destacó después con con su voz, realmente es parte de Buenos Aires Así que le agradezco a Tutti Franchetti, ¿eh? hoy vamos a tener al polaco Goyeneche de fondo mientras seguimos desarrollando todo lo que pasó el fin de semana en el automóvil RH competición, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos, botas en 41 entre 11 y 12 teléfono 424 4294 también de jueves a domingos en el autódromo Roberto Mouras Lubricentro Polpo Sillón cambio de aceites y filtros línea completa de originales, cosmética del automotor, visita Polpo Sillón atendido por sus dueños, en camino General del Grano y 505 justo frente a la IPF, teléfono 4840255 La categoría Partener del turismo de carretera es el TC Pista. El podio de esta categoría ayer en Paraná, Santiago Mangoni dominó entrenamiento, clasificación serie y la final. Ganó la competencia en el TC Pista. Segundo Emiliano Dos López, perdón, con Dos Mangoni con Gerolet, López con Doge y Martín Serrano que corrió con la Coupé Chevy que dejó Guillermo Hortelli con Gerolet salió en la tercera posición. vende Lorena Díaz y te doy los 12 de la Copa de Plata. Estación de servicio Las Palmeras con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras en avenida 72 entre 10 y 11. GNC Gas Plat, una empresa argentina nacida en Los Hornos. Esmeralda atención, Gas Plat en 66 y 150. Están en la Copa de Plata, Pro Nicolás Bonelli perdón, Nicolás Bonelli que ganó el campeonato regular. Martín Serrano, Facundo Arduzo Aldo Tedeschi Sebastián Porto, Camilo Echevarría, Emiliano López, Mangoni, Dirucio, Ventricelli, Franco Vivian, que ahora está con la motorización de Laborito, y Gonzalito Perlo en la clasificación cuarto del TC Pista, logró estar último dentro de los doce para la copa de plata amortiguadores pardal todo para el andar de tu vehículo amortiguadores pardal, motos y competición 124 esquina 68 teléfono 424 5832 problemas en los frenos, visita sí, sí. Parmac frenos y embragues, autos, motos e industria, Parmac en 54 entre 143 y 144 teléfono 450 5648 hablamos del TC Platense, octava fecha del año, el sábado, el Tano Marcelín Marcelino hizo la pole en clasificación, ustedes lo escucharon en la transmisión tanto el sábado a las 3 de la tarde como el domingo durante la mañana. El domingo la primera serie para Marcelino, la segunda para Jorge Luis Payela y la tercera para José Otero, ganó la final duelo de titanes en el Mouras de la Plata pelearon palo y palo Marcelino y Payela hasta que faltando dos vueltitas, tres vueltas Eh, una mancha de aceite le complicó la vida al piloto de Quiroga Payela fue a parar en el Curbón al Pasto, Marcelino se quedó con la competencia esto nos decía cuando se bajó del auto estamos con el ganador en el TC Platense el Tano Marcelino, bueno que finales de punta a punta, felicitaciones sí buenas tardes si, sí, contento. contento, la verdad que fue una final linda, peleada y tuvimos la suerte que se nos dio, así que bueno, por todo eso muy contento. ¿no? De entrada muy peleada con Jorge Payela, hasta el lanzamiento, y venían palo y palo todas las vueltas. Sí, no, no, no, fue una, una final fácil, la verdad que, que fue una final complicada, eh, fue una final complicada, todos los otros muy bien, y bueno, tuvimos esa cuotita de suerte que hay que tener para para, para aprovechar lo que teníamos, eh, y bueno, y eso fue lo que se hizo. ¿Hubo alguna mañola que fueron un poquito más del límite, algún rocecito? Bueno, pero eso... mira no pasó nada, ninguno de los dos se fue afuera, así que no nada cuando no nos vamos fuera no es nada eh, el loco yo ya lo conozco como es va para adelante y bueno yo también voy para adelante pero no creo que haya sido un golpe con maldades nos tocamos y bueno nos tocamos pero no gracias a Dios él se quedó arriba la pista y yo también ¿pudiste ver el aceite en el relanzamiento? mira en el relanzamiento vi tantas cosas y pensás en tantas cosas que no sé si tiene lugar para tanto pero sí sí vi, vi la cabecera era un desastre tanto a la entrada como a la salida, y bueno y ya la de 90 era media complicada también, se estaba complicando por todos lados la pista, en la de segunda, en la olla así que bueno, estábamos complicados pero por suerte anduvo todo bien Felicitaciones Estano, nos vemos la próxima Bueno, dale, déjame mandar un saludo grande a Tonino a su hijo Dani, a toda su gente, por el motor que me han dado, a Trombini en el chasis, a Horacio en el amortiguador, que está en Tocayo, que está siempre conmigo, a mi familia, a mis hijas, bueno, y a toda la gente que está alrededor del auto, a todos ellos muchas gracias. El Tano Marcelino. Pasá por Servifon y pasate a Claro manteniendo tu número. Servifon, reparación y venta de equipos celulares. En diagonal, 74 entre ocho y nueve, teléfono cuatro, ocho, nueve, seis, nueve, uno. Finalmente la ganó Marcelino. Segundo, Juan Iriar Urruti, que hizo un carrerón viniendo desde atrás del Faisano. Tercero, y ahí escuchen bien, Gonzalo Andorno con el Ford. Cuarto, Juan Saladino. Gran trabajo estos dos pilotos que se prendieron ahí adelante. Quinto, Juan ...Manolo Rodríguez con la Chevy motorizada por los Benedettos... ...con una falla persistente todo el fin de semana... ...sexto Claudio Pérez con el, el auto atendido por el Moncho López... ...otro gran trabajo dentro del Platense... ...séptimo José López, el Chiro... ...octavo el de Mar del Plata, Bartucci noveno Flavio Nicosia... ...décimo Walter Charadía... 30 autos presentó el Platense... ...una final interesante en el Mouras de la Plata... Se viene la próxima fecha, la novena. Esperemos el 16 de septiembre, si todo sale como tiene que ser. Apostá y ganá en La Gatera, agencia hípica y de lotería, en 49 esquina 136, agencia La Gatera, teléfono 479-9964. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. Ya lo sabés, lo importante en la compra de tu Compu es el servicio, el servicio post, -venta. post -venta. compu express Venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartuchos. CompuExpress. Compu lo último en tecnología está en 51, 17 y 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. Info arroba medioexpresscomar El cuidado de tu Compu tiene que estar en manos de los que saben. ¿Quieres estudiar licenciatura en administración? Vení a la Universidad del Este. Llamá al 424 9026 o ingresa en www.ud.edu.ar. Suave, suave estar, por el placer de descansar. Suave estar, colchones y sommiers. Karim 57 entre 12 y 13. Karim 57 entre 12 y 13. ¿Pensó en iluminar su hogar, comercio o industria? Visite El Grafo Iluminación, el mayor surtido en iluminación de la ciudad. 35 años de experiencia nos avalan. Asesoramiento y proyecto en iluminación, materiales eléctricos. Avenida 44 entre 140 y 141. Teléfono: 470-6527. Bulonera Catedral con toda la línea intrau de equipos para soldar mis y tis, inverter y corte por plasma. El mejor contado y financiación hasta 18 cuotas con tarjeta. En 55 y 15, llamanos al 483-1971. Estación de servicio Las Palmeras, cargue GNC y combustibles. Con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras, en Avenida 72, entre 10 y 11. ¡Oye, Nalo! En Juguetería de Los Ángeles, encontrarás... Juegos didácticos, artículos de librería, todo para tu bebé. Peluches, autos y motos a batería o a pedal. Juguetería Los Ángeles, con lugar para estacionar en Diagonal 73, esquina 64. El mejor precio, con Juguetería Los Ángeles, domingos, mediodía. La Escudería, radio para ver y sentir tu pasión por los fierros. 16, 34 minutos, horario especial de la escudería, ya se viene la Super transmis, ya se viene el fútbol, pero vamos a hablar del tercer río Platense porque una fecha histórica. La última vez que fueron a Buenos Aires fue en septiembre del 2007, Augusto, hace como 5 años, 7 había dicho 5. 5 años eh, eh, en lo que fue el TC Rio Platense en el Gálvez de Buenos Aires y ganó un Torino en la Catedral del Automovilismo ahí donde tanto soñó eh, el loco Luis con el Torino y, y su triunfo bueno, ganó un Torino pero esta vez para el TCR Platense si usted es remisero, se enteró que volvió el petizo Novo Gas con la vuelta de Alejandro Paciencia. Inyección y equipos de quinta generación Novo Gas en 43 entre 25 y 26. Teléfono 479-8517. Si buscas neumáticos Goodyear sale Gomería Enzo alineación y balanceo en avenida 66 esquina 145 Gomería Enzo teléfono 450 6356 tanto va al cántaro la fuente tanto escucharte ¿Eh? tanto bueno escucharte. ¿qué podemos decir de lo que pasó el fin de semana allá en el Vardes? muchas cosas podemos decir eh, lo primero que tenemos que decir que bueno eh, ganó un Torino después de de tanto tiempo en Buenos Aires Luis Prato para el tercer río platense una alegría enorme para toda la gente para todos sus amigos Eh, ya había tenido buenos parciales el año pasado con el Torino pero lograr una victoria en la Catedral del Automovilismo justamente con esta marca eh, fue algo muy importante y, y muy emocionante tenemos que resaltar una carrera muy entretenida eh, eh, era larga, a 20 vueltas pero se pasó rápido porque fue realmente muy entretenida con muchos sobrepasos eh, una pelea dura entre Fernando Coutini y Luis Prato eh, también lo de Lucas González y Javier Jack eh, una carrera Eh, muy interesante, que nos quedamos con ganas de seguir viendo en el autódromo de Buenos Aires. Y una tarea de Gastón Giovanni que termina siendo eh, con un sabor amargo porque venía para adelante, iba a buscarlo a, a Fernando Coutini para tratar de, de descontarle algunos puntos, pero eh, hizo un trompo y no, no pudo sumar puntos. El piloto de Melchor Romero es por eso que se consolida Fernando Coutini en la punta del campeonato. Eh, lo malo, quizás, para decir... Eh, que algunos pilotos se quejaron de los servicios del autódromo Un desastre, yo estuve el sábado Ni hablar, pero déjalo ya está Ya le hemos dado tanto al Galvez Vamos a hablar de lo que fue la presentación eh, me, me decía lo de Prato La alegría de toda la gente Prato es un tipo que lo quieren en todo Esa clase de gente que cualquiera que se acerque Y charla con él te, eh, Hace que, que vos tengas un, un cariño por el piloto Una bonomía tremenda La del pibe Prato Y además qué bien que le viene a gusto Porque cuando le hicimos el reportaje, no le apunta la continuidad con el Torino en la categoría. Él quería mostrarlo para poder venderlo por un tema personal, familiar. Así, Así que le ha venido a las mil maravillas el triunfo en Buenos Aires. Eh, sí, exactamente. Vamos con la clasificación, con los primeros 10. Ganó Luis Prato, entonces, con el Torino. Segundo aparece Fernando y Tercero, Lucas González, con el Ford. Cuarto, Nicolás Vidal. Quinto, Fabián Costec. Sexto, Javier Jack, volviendo a la categoría. Séptimo. Sergio Carboni, octavo Lucas Memo noveno Dante Hill y en el puesto 10 Mauro Tribilín. En Diagonal 73 esquina 15, Montreal Sociedad Anónima, Gomería Alineación y Balanceo, Neumáticos, Gomería Montreal, teléfono 425 9689, viaja seguro y disfruta, turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia, teléfono 450 0684, turismo Moscardini es la opción de confianza en viajes, embragues Carlitos de Juan Carlos Tobio, Wobron, Valeo Satch, nacionales e importa dos embragues carlitos en 60 entre 30 y 31 teléfono 453 4763 ¿Te parece si escuchamos al ganador? Dale Qué manera de posiciones del torino allá arriba ¿eh? Felicitaciones Bueno, gracias Sí, la verdad que estoy volando no puedo creer Una satisfacción enorme, enorme, enorme porque esto bien desde abajo, bien cimiento, bien de los cimientos, ladrillo por ladrillo con la compañía de los amigos de qué bueno que se embarcaron conmigo porque la locura era grande, ¿no? De hacer ganar un Torino y y ah, no era una locura, sino que a... todos te miran medio medio cruzado, ¿no? Como pensando en la pérdida de tiempo, ¿no? Pero te puedo asegurar desde que empezaron a aparecer los resultados, el grado de satisfacciones era parecido a esto. Pues. Uno sabe para sus adentros todo el tiempo y el trabajo que tiene sobre el auto Y, y hemos llegado, así que misión cumplida ¿eh? Cuántos factores, cuántas condiciones Ganar por primera vez con el torino en la categoría Ganar en un circuito como la catedral del automovilismo Seguramente en la última vuelta se te pasaron muchas cosas por la cabeza Gracias a Dios que no vi el cartel de última vuelta Porque la verdad venía me quedé sin embrague Desde una vuelta antes del pescar empecé a quedarme sin embrague Así que también menos mal que no tengo radio, porque si le tengo que contar a todo lo que yo venía sufriendo de arriba del auto, se desmayaba. La verdad es esa, porque cada frenaje fue una lucha. Y después ya los cambios ascendentes también porque Coutini venía muy rápido y, y bueno, perdés ese cachito entre cambio y cambio sin embrague que es, es, es este muy importante y me apareaba. Así que fue muy duro, muy duro llegar al final y por suerte no vi el cartel y me sorprendió la bandera cuadro que era lo que más esperaba. La verdad que fue algo increíble verla, no, no, no lo podía creer. El motor, un misil en la recta, eh, la mayoría de los sobrepasos que hiciste eh, se dieron justamente ahí. Sí, pero te puedo asegurar que la clave estuvo en lo, en lo que hicimos de ayer para hoy, porque si bien motor va muy, muy bien, eh, ayer en las primeras vueltas de la serie el auto era atropellaba, pero, pero fuimos perdiendo contundencia con el chasis. Entonces, bueno, analizamos un cambio y eso fue la clave de la carrera. La verdad porque eh, para poder aprovechar una buena en un buen motor tenés que salir bien armado, traccionar bien y lo pudimos lograr con el cambio, ¿no? Luis, ¿la idea es seguir acá a fin de año o, o, o se, va, se va viendo carrera por carrera? No, no, vine a esta porque necesito lo he contado varias veces, necesito vender el auto por unos temas personales y, y me pareció una buena oportunidad de volver después de un tiempo, me duele verlo parado, veo cómo se estropea, se estropea más que corriendo y me duele todo el trabajo propio, no el tiempo, me duele mi tiempo puesto sobre el auto ahí abandonado. Así que dije, bueno, más esta carrera que me entusiasma Buenos Aires, me gusta y a ver si puedo lograr realmente venderlo. Ahora me tengo que operar, así que voy a estar un tiempo parado, obligadamente, así que eres esta y después veremos, después te cuento. Se revaloriza, ¿eh? ¿Qué valor que tiene ahora el Torino? Seguro que sí, seguro que sí. La verdad que sí. Eh, hay, hay muchos valores que no tienen nada que ver con lo, con lo económico, ¿no? Sino que todo va por dentro. Y, y si hay una satisfacción grande es ver tanta gente contenta. La verdad que eso... Esas son las cosas realmente importantes que te llevas. Y, y no hemos ganado un lugar, un respeto dentro de la categoría que, que la verdad lo coseche hoy. Bueno, Luis, felicitaciones por... ...por todo el esfuerzo que hacen para, para poder correr... ...y la verdad que se, se vio una linda... ...una muy linda carrera. Sí, yo creo que salió muy linda... ...salió muy linda... ...a nivel de pilotos no te voy a decir yo... ...cuál es, muy lindo, muy alto... ...y y bueno, todos trabajan... ...y, y bueno, la verdad que quiero agradecer a Gustavo Paparazzo... ...a Roberto Barbera porque... ...poder estar cerca de ellos tu último tiempo... Eh, medio dio un salto de calidad enorme... Eh, porque, ...porque la verdad que son excelentes personas... ...y saben muy bien lo que hacen... ...y me han encaminado... Terminar de sacarle brillo a este a este metal y, y lo mismo Gabriel Martínez, ¿no? El motor, la verdad que grandes rivales de otras épocas, él, yo, con el padre, con los hermanos Gali. Y, y hoy junto a lograr un triunfo también es una revancha en la vida. Así que él está contento también porque ha trabajado mucho y me aceptó el desafío porque toqué el timbre. Y ellos siempre ganaron el campeonato con Chevrolet y le dije, mira Gabriel, quiero hacer así. Y, y, y aceptó el desafío, eso tiene mucho valor. Más allá de lo económico, para él podía ser el paso hacia una debacle o, o, o el paso a la gloria que hoy la tiene, ¿no? Bueno, felicitaciones nuevamente y, bueno, gracias y que esté eh, pronto de vuelta en las pistas. Bueno, ojalá, veremos, veremos. Lo más importante es que la misión está cumplida. Gracias a vos, como siempre, el cariño de la gente de La Plata y nos estamos viendo pronto, ¿eh? ¡Luis Prato! Cajas de cambios Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición. Cajas de cambios Los Hornos en diagonal 74 entre 71 y 72. Teléfono 417 7813. Equipamientos Belgrano, todo lo que te pide tu auto. Fundas, alarmas, cierres centralizados, cúpulas, llantas y aire acondicionado. Equipamientos Belgrano en Camino General Belgrano, esquina 486 en GONET. Nombrando este aviso, usted tiene un 10% de descuento. Estás en la escudería Estás en la redonda 100.3 Seguimos en la escudería Seguimos en el 100.3 mañana vamos a estar eh, desarrollando más del río platense, del platense eh, hoy pasamos mm, la palabra de los protagonistas, pero un aprobado eh, la carrera fue linda, fue entretenida nos decías a gusto, y bueno ahora un receso, todo septiembre Sí, sí, un receso eh, buscan volver a La Plata eh, esa es la realidad, eh, después en octubre se va a hacer otra fecha, seguramente en el Galvez de Buenos Aires, pero eh, buscan volver a, al autódromo de La Plata para poder ...digamos, eh, seguir juntando más autos... Y, ...y no hacer tantas salidas... ...no ir a Río Cuarto... ...como si iba a ir el Turismo Pista, ¿no? Así es, bueno... ...el Río Platense correrá en La Plata... ...en octubre seguramente... ...porque en septiembre no hay fecha... ...y el que tenía fecha, el 16 de septiembre... ...es el Platense... ...pero está el desafío de la Copa Porsche... ...también por esa fecha... ...no está confirmado que el Platense esté el 16... ...vamos a esperar y seguramente vamos a estar hablando... ...con la gente del autódromo... ...a ver qué pasa con esa fecha... ...que el platense tenía ya en el calendario... Día 16, 15 y 16 en el Móbulas de la Plata. La suerte te acompaña si apostás con Buena Onda, agencia de loterías y quinielas Buena Onda, en 532 entre 18 y 19. Mundo Moto, reparación y venta de repuestos, todas las marcas, venta de usadas. Mundo Moto en 5 entre 34 y 35. Teléfono 15411 7298. Se le rompió el camión a Mario Ferrando en la vuelta de Paraná, Jorge. Qué mala suerte, pero bueno, siempre están los amigos, ¿no? Y esto hay que comentarlo, hay que informarlo, porque, bueno, son colegas, son amigos... ...y se dan una mano, tanto del autódromo como fuera del autódromo. Enganchó Mario Ferrando, eh, el micro de Mario Ferrando que se rompió, enganchó un bullet, mejor dicho el micro de Mario Ferrando y lo ha llevado no sé si a Monte o a la Plata para el arreglo correspondiente. No, bueno, eso es importante porque están están en este momento viniendo, lo está trayendo eh, al, al camión de Mario Ferrando, Leandro Mulet con su semi y por supuesto que es importante que entre los laburantes del automovilismo se den una mano más gestorría integral del automotor registros de transferencias autos y motos altas y bajas impositivas trámites en todo el país Ricardo margelich gestor matriculado 0221 15 6 12 6653 en magdalena en rivadavia 1131 repuestos Fiat 137 tiene la línea más completa para tu Fiat. Atención especializada de Martín Espósito, repuestos, Fiat 137 en 137 entre 43 y 44. Teléfono 470 83 00. Volvió al turismo de carretera el hombre, puro pulmón, laburante del turismo de carretera obviamente, representa a San Miguel del Monte, Mario Ferrando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ahora, ¿cómo anda, amigo? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Yo ando bien, ¿y vos? Sí, feliz. Sí, feliz. La verdad, que te cuente, pasé un libro, pero cansado, contento por haber vuelto y bueno, este, acá estamos. Cansado de luchar, está trabajando para tener una buena performance, ¿no? Sí, más que nada del día cansado del viaje porque bueno, tuvimos realmente una travesía con, con Leandro, con Mulet, pues bueno, llevamos, Leandro tuvo la diferencia de bueno, de, de, de, de, de compartir este semi con nosotros para para llevar el auto carrera y las cosas Ay, mira qué bien compartimos gastos y la verdad es que realmente no solamente muy agradecido por por habernos llevado el semi sino como persona la verdad es que agradecido en lo particular por por, por, por bueno, como te decía tuvimos una travesía realmente Realmente importante que vivimos desde el miércoles a la noche hasta hasta hoy a las 10 de la mañana. Vos sabés Mario, que te saludo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Daniel Solesi te habla. ¿Cómo te baña? Bien, eh, acá nos mandaba un mensaje un oyente, decía, fíjese que tuvieron un inconveniente con el camión, que se están dando una mano entre Leandro Muletti y Mario Ferrando, no pasó nada de eso, sino que compartieron el semi solamente. ¿Qué? No, así nos pasó de todo. La realidad es que el día miércoles a la, a la noche, cuando estaríamos por la ciudad de Mercedes, el colectivo que yo iba, bueno, Leandro no tuvo chofer eh, para el camión, bueno, fue manejando el camión, y yo tampoco fui chofer para el colectivo, bueno, fuimos los dos, realmente manejando los vehículos en los que íbamos. Y se rompe el radiador, la, se rompe la paleta, se clava en el radiador, mm. así que ya ahí arrancó ahí arrancó lo que fue la travesía del fin de semana, ¿no es cierto?, este, Eh, Leandro, yo uno de los chicos, dos de los chicos míos para, para el semi. Y bueno, yo con gente de monte, amigos, es que realmente pudimos solucionar el inconveniente a las 4 de la mañana, más o menos, que fue la hora que salimos para Paraná. No de eso, bueno... Eh, Cuando íbamos para Paraná, bueno, nosotros dos fuimos este, detenidos. <ríe> como se sabe, uno tiene los cemis que son un poco más largo para poder que los autos. <ríe> eh, eh, nosotros, yo no me había dado cuenta y tenía cuatro días vencido el registro. y mm. que eso fue, viste, como para comer ya el día eh, jueves. Así que bueno, haciendo que multa de por medio para los dos, por eso mismo, por eso gente de Entre no quiso poder abrajar nosotros. No, los bichos verdes son bravos. ¿Eh? Que los bichos verdes son bravos. Mamá, qué liga, la verdad que no son bravos, son... <risa> te diría que son bravísimos. Bueno, este, arrancó a Silvín de la semana, bueno, después eh, la parte deportiva la comenzamos después. Pero bueno, emprendimos eh, la vuelta el día de ayer a la tarde, todos contentos, que se final pero bueno, el, el Leandro el Leandro sí lo hizo muy bien, y bueno, estábamos medio contentos, estábamos juntos compartiendo, eh, compartimos el fin de semana juntos, comemos juntos todo y bueno, estábamos volviendo cuando <ríe> se rompe el motor del colectivo <ríe> que yo iba, se fundió, así que bueno, 80 kilómetros antes de, de Rosario... Este, enganchamos el colectivo al ser. Así que te podrás imaginar, los vamos era de 400 milómetros atrás de este loco. <risa> que nos metemos hondo hasta Montes. Eh, en el medio de eso, bueno, nos hemos quedado sin gasoil. <risa> no hemos este, qué sé yo, un montón de cosas que si las contamos no puede ser. Bueno, nos bueno, llegamos a las 7 de la mañana el día de la fecha a Monte. Tuvimos que reparar, el rojo, igual así nos llegamos con el poder bueno, para romper el de semi al rostro. Y su viaje a la ciudad de La Plata y la ciudad de Branzo se, <ríe> se le rompió el el compresor del camión y quedó tirado en medio de la vía. Y disco, patrullero y bueno, a ver todo, eh, y como que tuvo el para poder disfuncionar el arreglador. Así que bueno, la realidad es que debe haber llegado leando por lo que hablamos como a la una de la tarde, por ahí en medio de la plata Así que bueno, creo que ahí concluyó el, la travesía de Bueno Mario, eh, hacemos la lectura de tu presentación en Paraná con el turismo de carretera. ¿Por qué se vuelve al turismo de carretera? ¿Qué sacrificio te ha costado para ingresar? No me digas que se cortó. Se, se cortó. Vendimos la realidad. Bueno. Parabrisas Plus, cristales originales y polarizados, ploteos, alarmas, audio y cerrajería. Parabrisas Plus en 44, casi esquina 131, teléfono 4... Más que automovilismo. sacabollos grama, lubricentro, escapes lavado artesanal, lustrados, pulidos, baños de teflón. En 32, 12 y 13, teléfono 423... 13. 88 En estética Automotor, lo mejor de la Plata es en Grama. 10 años de experiencia lo garantizan. Walter, líder en venta de autopartes para suspensión, freno y embrague de vehículos nacionales e importados. 4x4, competición, GMC, Tune, línea pesada. Delivery <susurra> permanente en la ciudad de La Plata y alrededores. Walter 44 entre 21 y 22. Vea ah, en experiencia. experiencia vale un vale, receptor. Buscás mecánica general de primer nivel, mecánica fortini todas las marcas nacionales importadas, suspensión y tren delantero, en 13 entre 71 y 72, teléfono 4, 51, 71, 10. Retoques en tu auto, pinturas Remo Esperanza, 50 años de experiencia en la estética del automotor, precios especiales para agencieros, Remo Esperanza, en 65 y 150. Tenemos un protagonista del fin de semana de la TRV6 y es Juan Cruz Álvarez. ¿Cómo te va, Juan Cruz? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo te fue este fin de semana en la TRV6? No, no fue del todo bueno el fin de semana. La verdad es que estábamos para, para un poco más. Al final venía remontando bien y, bueno, tuvimos un problema, un altercado ahí con Emiliano y quedé relegado en octavo lugar. Oigan, ¿cuál es el problema? ¿Seguís enojado? Sí, sí. En, en, en el, en el enojo está. Lo que se me fue... Es la calentura de gritar y patalear, pero... <risa> ¿Lo hablaste con Spataro? ¿Lo hablaste con el equipo, Juan Cruz? No, yo no tengo nada que hablar, o sea, ellos me tienen que llamar a mí. Juan Cruz Álvarez perdió un campeonato por hacerle la pata a Spataro, ¿es así o no? Sí, fue más o menos, no fue tan, tan evidente, pero fue algo así, y bueno, después durante el, los cinco años que compartimos equipo, siempre hemos trabajado bien, de alguna forma, ¿no? Pero Ajá. nunca había habido problema, porque siempre la ayuda eran de, de mi parte hacia él. Ayer era, tenía que ser al revés y bueno, no fue así y por eso le enojo y, y todo lo que pasó después. A tal punto que Juan Cruz Álvarez no está en el turismo de carretera por no haber logrado este campeonato, me equivoco? No, no fue así, porque yo no no estaba peleando el campeonato, lo estaba peleando espataro con Diego Aventín. Ajá. Uh -huh y bueno, Emiliano compartía ingeniero de pista conmigo y bueno, de boxs vino una orden para que lo dejara pasar Emiliano, yo venía de Europa, no no entendía nada del automovilismo argentino, cómo se manejaba, ni nada por el estilo, bueno, y accedí equivocadamente, porque bueno, esas cosas después acarrean problemas en, en otro tipo de, de situaciones. ¿Cómo ves el tema del juego de equipo? Lo que está claro es que si venimos trabajando de esa manera, cuando yo tuve que relegar muchas veces posiciones y demás, cuando le toca al otro piloto tiene que ser igual, pero si empezamos hace cuatro o cinco años con esta situación y siempre las ayudas eran de mi lado hacia el otro, ¿Así? No. Y, y en la primera que me toca para que, que sea al revés, no se cumple, obviamente te, te saca de, de, de las cabales. ¿Cómo sigue todo eso? Juan Cruz? y veremos, veremos, por lo pronto, yo ya te iba, hablé con el dueño del equipo ayer, estuvo en un 95% de acuerdo en todas las cosas que, que le planteé, después él tendrá que hablar con Espataro y ver si se ponen de acuerdo o cómo seguirá. El testimonio de Juan Cruz Álvarez. No tengas miedo de ponerle GNC a tu auto novo gas de alejandro paciencia inyección y equipos de quinta generación la experiencia al servicio de moderar tus costos novo gas en 43 entre 25 y 26 teléfono 479 85 17 el automovilismo verdad está en la redonda Aguantá la redonda Que ya se viene el fútbol Con Hernán Castro Balbi Castro Gol Hace jueguito Con la redonda Bien Bien Dieciséis, cincuenta minutos Seguimos, dice Se nos cortó con Mario Fernando Pero seguramente la semana Vamos a volver a conversar con él A ver qué pasa con el futuro, ¿no? Deportivo, si va a seguir, no va a seguir Por ahí es esta y para, por ahí sigue No sé qué... qué, qué, qué Ojalá intuición? que pueda lograr la sponsorización necesaria Como para que realmente esté otra vez Con la Doge en el turismo de carretera Es lo que él más quiere, estar en el TC Pero claro, los números son distintos A cuando corría en el Solán Lorena, y te cuento lo del fin de semana. Merlo Kart Racing, preparación y atención de kartings en pista. En 62 esquina 123, teléfono 425-3733, tapas de cilindro El Rafa, reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio El Rafa. Ahora en 38 y 139, teléfono 414-0153. Miguel Ángel Pérez seguramente estará informando desde Rosario con el trv 6 el próximo fin de semana. Yo con Augusto estamos en el Autódromo de La Plata, Turismo Nacional, nueva fecha de la clase 2 y clase 3 del Turismo Nacional. ¿Y vos para dónde vas? Yo me voy a Bransen porque se presenta la monomarca Fiat, una nueva fecha en el Autódromo Pancho Alcuaz de la ciudad de Branson. SM Autopartes, con toda la línea Isuzu Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. SM Autopartes, en Avenida 31, esquina 63. Teléfono 451-4827. Fletes DBS de Diego Cirito. Cargas generales. Habilitadas para todo el país. Teléfono 15409-3394. Nextel 705-2389. Escuchamos alguna más a gusto, del tercero de Platense, dale. Justini, cuando no se puede ganar, eh, es importante sumar puntos, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, la verdad que sí. Eh... Un poquitito de sabor amargo te queda de no haber podido ganar la carrera, pero realmente si te pones a pensar en frío, sumando para el campeonato es muy bueno, sobre todo que, que Luis Prato no está dentro del playoff. Eso fue lo que pensé durante las últimas 10 vueltas que venía delante mío y no me quise enloquecer, la verdad... En las últimas dos vueltas, como vi que él venía con problemas, me tiré en par de veces a ver si lo podía alcanzar, pero ya el auto estaba cansadito y era para irse afuera, ir muy al límite. Y la verdad que no quise hacer ninguna cosa rara. Pero bien, bien, la verdad que nos vamos con un poquitito más de diferencia en el playoff, así que conforme y sobre todo que sabemos que tenemos muy buen auto para encargar estas últimas cuatro. Se vio un lindo espectáculo de afuera, ¿eh? entre vos, eh, Lucas González, eh, también Luis Prato, por supuesto, y el Tacagrás. Eh, realmente fue una carrera hermosa, muy peleada, eh, yo creo que yo ya lo había anticipado que iba a ser una carrera peleada y sobre todo muy limpia. Eh, tuvimos maniobra, algunos roces de carrera, pero sin mala intención y la verdad que salió un lindo espectáculo. Creo que para la tele seguramente se va a ver muy lindo, así que vamos a disfrutarla mirándola. A priori, eh, ¿qué se puede analizar, Fernando, los rivales para, para el playoff? Eh, ¿Qué pensás que, que pueden llegar a ser los rivales de aquí a, hasta el final? Y en eh, cómo está la cosa, el único que está dentro del playoff que puede pelear conmigo hasta ahora es Gastón. Hoy Gastón no tuvo la suerte de sumar y después de lo demás no ganó ninguno, o sea que se le va a complicar un poco más, yo creo que Lucas González va a ser uno de los de los más complicados, porque están dando muy bien, muy prolijo, en cualquier momento se le va a dar la victoria, así que bueno, hay que cuidarse, nosotros tenemos que, realmente los 12 que están adentro son todos rivales, pero bueno, habrá que seguir sumando y tratar de, de mantener esta diferencia. A seguir trabajando para la próxima y nos vamos a la plata. Dale, dale, muchísimas gracias y bueno, un saludo para todo el equipo. Los chicos del taller que laburaron, me dieron un auto bárbaro todo el fin de semana, a toda la gente de la peña y los auspiciantes que, que nos dan la mano para poder estar acá y a toda la gente que nos vino a ver. Para ellos muchas gracias, para ustedes también que están siempre con nosotros, se vienen desde la Plata a seguirnos, así que mil gracias para todos. Para... Fernando Godini Probaste los sacramentos de Panificadora Timosi y pedíselas a tu supermercado o al almacenero. Panificadora Timosi, especialistas en el tema. Mañana seguimos con todo lo que es el automobilismo deportivo, el platense, el río platense. La Fórmula 4, qué mala suerte tuvieron los chicos de La Plata, eh, ninguno anduvo eh, adelante. Eh, y bueno, le contamos lo que pasó el sábado, ¿no? Uno que fue a clasificar en alpargatas le dieron para que tenga y guarde, lo echaron de la carrera comisario deportivo y el, el uruguayo Lambiris que fue a la, a la torre y, y Chapeo dijo eh, que a él lo van a buscar para firmado administrativa excluido del evento afuera no pudo ni siquiera subirse al auto el fin de semana Carcás no era el que eh, corrían al alpargata si a mí lo ahí también fallan los dirigentes eh vos si sos dirigente de la categoría Antes de que inicie la clasificación, no te cuesta nada pasar por la administrativa a ver que hayan firmado todo. Pero bueno, eh, es un tema para analizar. Nos vamos. Volvemos con el automovilismo con todo lo que pasó el fin de semana mañana. Chao. No pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a luz desengaños, olvídate de esa mujer. Compa una máscara antigas, mantente dentro de la ley, si lo que quieres es vivir cien años.